Ya estamos de vuelta, justo después de esa sintonía de nuestro director Juan Cabezas. Pues sí, y además traemos una noticia que a mí personalmente me ha parecido preciosa. Totalmente. Es que vamos a hablar de un reconocimiento muy importante para una institución cultural de aquí, de nuestra comarca, concretamente de ventas de zafaraya Exacto. Se trata de un premio que pone en valor el trabajo, a veces un poco invisible, de las bibliotecas rurales. Pues vamos a ello. ¿Cuál es la noticia exactamente? Pues la noticia que tenemos publicada en alamá.com es que la Biblioteca Pública Municipal de Ventas de Zafarraya ha sido una de las seis ganadoras de los Premios en Geduana 2025. Premios en Geduana, quédate con ese nombre porque tiene mucha tela. Pero antes, eh, el premio lo concede la Delegación de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación de Granada. Eso es, y el objetivo es justo ese, reconocer esa labor a favor de la lectura, de la cultura y, muy importante, de la igualdad de oportunidades. Claro. La entrega, por cierto, fue el pasado 5 de noviembre y, bueno, para que se vea la importancia, estuvieron allí la diputada de Igualdad, Elena Duque Merino, y también la de Economía, Ana Molina Gálvez. O sea que no es un premio simbólico ya está, hay un respaldo institucional fuerte. Desde luego. ¿Y en qué consiste el galardón? Porque esto también es importante. Pues mira, es un lote de libros valorado en mil euros que para una biblioteca es una ayuda fantástica. Una maravilla, sí. Y además, una estatuilla de Eneduana, y aquí es donde la cosa se Se pone eh, realmente interesante. Vamos con En Eduana. ¿Quién era? porque el nombre no es muy común, la verdad. Pues fíjate, en Eduana fue una poeta y sacerdotisa sumeria. Estamos hablando del siglo 23 antes de cristo Ostras, hace más de 4.000 años. Sí, sí. Y lo más increíble es que se la considera la primera autora conocida de la historia. O sea, la primera persona, hombre o mujer, que firmó sus textos. La primera que dijo, esto lo he escrito yo. Es que esto es potentísimo. Piénsalo, no le ponen al premio el nombre de una escritora famosa del siglo 20 ¿no? Se van al origen de la... La literatura para encontrar a una mujer. Exacto. Es una declaración de intenciones brutal. Conecta una pequeña biblioteca de aquí, de la comarca, con un legado cultural universal. Es, es increíble. Y no solo eso, es que al ser alta sacerdotisa, sus palabras tenían una autoridad enorme en su sociedad. No era solo arte, era era algo central. Darle ese símbolo a una biblioteca rural, es decirle lo que hacéis aquí tiene un valor transformador. Histórico. Y por lo que se cuenta en la noticia, ese sentimiento se palpaba en el ambiente el día de la entrega. Sí, dicen que fue un acto muy emotivo. Estaban los vecinos, las vecinas, celebrando que la biblioteca es al final un punto de encuentro, de afecto. Un centro social más allá de los libros. Totalmente. Y hay una frase del agradecimiento de la biblioteca que se atribuye a Raquel Benícez que lo resume todo a la perfección. A ver. Dice, este premio es sobre todo vuestro. Qué bueno. Es que no se puede decir más claro, ¿verdad? No. Reconoce que la biblioteca no es un edificio. Es la gente que va cada día y le da vida. Una frase redonda. Y oye, para quien quiera ver las caras de alegría y ese ambiente de comunidad del que hablamos, sí hay que decir que en la noticia de Alhama.com hay varias fotos de ese acto en la biblioteca de ventas de Zafarraya. Merece la pena verlas. Pues desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena, de verdad, a la biblioteca, a su equipo y a todos los vecinos de ventas de Zafarraya por este reconocimiento tan, tan merecido. Desde luego que sí. Pues con esta buena noticia nos vamos despidiendo por ahora. Ya seguimos trabajando en el próximo comentario siempre bajo la dirección de Juan Cabezas que nos pone ya la sintonía de salida Radio alama en internet y alhama.com información para compartir